En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera, lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paúl carcavilla Aguirre. Es viernes, es tiempo de Objetivo La Ribera y algo que se inició para que llegara hasta La Ribera. Pues está teniendo un montón de información y creemos oportuno que la audiencia de Radio Tudela conozca todos los puntos de vista y que cada uno saque sus conclusiones Leíamos un artículo en Diario de Navarra de José Cruz Pérez la Lapazarán, senador por parte del Partido Popular en Navarra en el que tenía muy claro de qué forma se tienen que hacer las cosas y nos apetecía contar con él porque lo cierto es que hay varias dudas Eh, José Cruz Pérez la pasarán En primer lugar nos gustaría Muchísimo agradeciéndole que esté En los micrófonos de Radio Tuella que diera su punto de vista acerca de que, por parte, el ayer, el miércoles, el alcalde de Tudela dijo que toda el agua posible va a venir sí o sí, pero no hay más. Nos explicaba eh, de esta forma, que la que hay es la que puede haber, porque ya se ha repartido en la primera fase y en la ampliación. José Cruz Pérez Lapazarán, ¿cuál es su respuesta? Eh, bueno, mire, yo, yo creo que en torno al canal de Navarra se están introduciendo mucha confusión. Eh, si recuerda al principio de la legislatura, el gobierno de Navarra eh, no quería hacer eh, Canal de Navarra, se posicionó en contra. Posteriormente dijo, voy a revisar todo lo que hay porque no me fío, pero no no, no, no hay que hacer la segunda fase del Canal de Navarra. La tercera cuestión fue eh, decir por parte de lo de Navarra, bueno, pues vamos a ver si, si la ribera necesita agua desde las fuentes propias de, de las que ya se tienen, es decir, de los canales y del Ebro que ya se tiene. Posteriormente vio que, que no era posible pues porque faltaba agua. y eh, Ya empezaron a admitir que algo habría que hacer. En enero de este año mismo pues hemos visto un informe del Gobierno de Navarra diciendo... Que sí, pero menos hectáreas de las que estaban planificadas. bueno Y así hemos tenido un rosario de declaraciones del gobierno de Navarra, siempre minusvalorando el canal de Navarra, cuando la verdad y la historia dice que Itoiz se hizo para la ribera de Navarra. E incluso en tiempos eh, hace 20 años, pues hicieron los estudios eh, y decía algo tan sencillo como que si el canal de Navarra merecía la pena, era precisamente por la agricultura de la ribera era la agricultura hortícola frente a otros tipos de eh, agriculturas en las eh, zonas intermedias pues más cerealistas de maíz cereal, viñedo bueno y eh, y así se fue planificando hasta que llegamos a la época actual, en el año 2007 2008, 9 y 10 pues en lugar de continuar hacia la ribera, dijo bueno, pues vamos a echar aquí un alto, vamos a descontar áreas de la ribera, hectáreas de la ribera, agua de la ribera y va a ir a Tierra bueno, y nos encontramos en estos momentos, pues que un, un gobierno navarra que no quiere hacer, que no quiere hacer, que está buscando disculpas está buscando excusas para no hacer, bueno, yo en mis artículos no es uno, es, he publicado hasta ocho referidos eh, al canal de navarra intentando sobre todo transmitir eh, transmitir datos eh, no, no filosofía sino datos numéricos y eso es lo que hice en el último en el último artículo y decía algo tan sencillo como era lo siguiente oiga mire eh, el agua que hay en Itoiz... la concesión de agua para eh, regadío y esos salarios era de 340 metros cúbicos y yo decía en un reparto proporcional por hectáreas a la ribera le salía descontando lo de la zona media y aquello que se desvió a Tierra Estella, pues le correspondía el 37%. Bueno, pues el canal tiene que tener como mínimo el 37% del caudal de salida de Itovis. Si en Itovis sale con 45 metros cúbicos por segundo, bueno, pues al menos el 37%. Y hacía seg un segundo razonamiento. Re Repetimos este estos datos interesante también para eh, el caudal, el embalse editó 340 hectómetros cúbicos. Sí, para usos agrarios y de regadío. Luego había 60 para abastecimiento, pero vamos, esos como se reparten proporcionalmente, pero vamos, nos centramos en el regadío. Concesión de eh, de en, eh, al principio en el año 2004 se la adjudica al gobierno navarra y luego posteriormente se reparte, bien. Pero yo digo lo siguiente, 340 hectómetros cúbicos divididos entre 59000 hectáreas. Es el 37% de la superficie lo que le corresponde a las 21500 hectáreas. Pero le voy a dar un dato que no lo publican los artículos, que no lo publican los artículos, que es el agua realmente disponible. Es la concesión. La Confederación tiene en estos momentos una reserva, una concesión para la segunda fase del Canal de Navarra de 117 hectómetros cúbicos es decir, el 36% de esos 340, es decir que ya se parte de una cifra inicial esto no es un tema político no es un tema administrativo es un tema concesional, es un tema de sentido común es un tema numérico, es decir el 36% de esa concesión de 340 hectómetros cúbicos es el agua disponible que consta en la confederación en los repartos de agua para, eh, para la ribera pero bueno, yo decía algo más, yo decía algo más Oiga, eh, eso es la concesión que se tiene realmente para riego. Pero hay una cosa que es preocupante, y es eh, las zonas anteriores que están regando, es decir, lo que ya viene regando eh, el canal de Navarra, que es la zona media, es decir, sí. todo lo que es la merindad merindaz, y la dice, y, sí, y, la, y la ampliación, aquello que se va a Terra Estella, oiga, es que el consumo... No llega a 100 hectómetros cúbicos, es decir, que los datos iniciales de tal, tal, tal, bueno, eh, no se están cumpliendo, se consume menos agua. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, oiga, si ya se tiene aproximadamente un tercio del volumen de salida del canal, eh, aumentes ese canal para hacer de desagüe de lo que no se consume en la zona media con lo cual se tiene un volumen de agua que es la mitad de lo que sale del canal de Navarra en Itoís, que es 45 metros cúbicos por segundo. Es decir, que eh, en Pitillas, donde está parado el canal, en el alto allí de Pitillas, eh, pues tiene mm, eh, pues la mitad de la contesión la tiene allí, o sea, la mitad de, de tiene ya un canal hecho hasta Pitillas que, que evacúa y llega hasta la mitad de esos 45 metros cúbicos por segundo oiga, lo que no se puede es por parte lo ven la barra como dijo el director general y la consejera menos hectáreas y un túbico oiga, si, y yo decía en ese artículo oiga, si va una autopista de tres carriles lo que pasa es que no puede al final hacer un, cam, un camino comarcal hacer un embudo y eso es lo que pretende este gobierno y se dice, no hay agua oiga, hay agua, hay agua otra cosa es que el gobierno quiere hacer Eh, un canal pequeño y a mitad de camino la quiera eh, tirar porque no se utiliza en la zona media y no quiera mandar la concesión que en estos momentos está en la, en la Confederación Hidrográfica del Ebro y que, como le digo, son 117 hectómetros cúbicos, es decir, un poco más de la tercera parte de esos 340. Y esos son los datos. Oiga, aquí no hay ni política, ni hay juego, ni hay nada, sino simplemente es el que se haga, se haga algo... ...grande, que coja lo que ya tienen en concesión... ...para esas... ...ese 21.500 ya vez... ...más que, que haga de desagüe... ...de lo que no se consume en la zona media... ...yo creo que esto es sencillo... Es, ...es una regla de tres... ...es sencillo, es fácil de entender... ...y el que no lo quiera entender es que está... ...con una serie de prejuicios políticos... ...que no se corresponden con lo que... ...con lo que se necesita en la ribera... ...y le digo una cosa más... ...le digo una cosa más... ...estos canales y lo que se haga con este canal va a tener una importancia para los próximos dos o tres siglos. Fíjese que el canal imperial, o el canal de Tauste, o, o el canal de Lodosa, todos tienen ya más, fíjate, el, el, el, el, tienen, algunos tienen hasta 400 años. O sea, eh, los más recientes, como son el de el de Lodosa y el imperial, 250 años, 200 años. O sea, si se va a hacer algo, que se piense en el futuro en lo que puedas necesitarse en el futuro y en lo que se vaya a hacer en el futuro con este canal porque si se hace pequeño modificarlo o aumentarlo va a costar décadas eh, una pregunta senador eh, acerca de la modificación que parece que va a ser la línea que en lugar de hacer abierto va a ser subter eh, soterrado usted ahí que cuál es su opinión? No, mire, a mí a mí no me parece mal que vaya soterrado. Y le voy a dar unos datos que creo que son importantes. Mire, si, si se coge el canal en la cota donde está en estos momentos paralizado... En pitillas. En pitillas, y se baja con, con tubo, a, a mí no me parece mal. ¿Por qué? Pues porque va manteniendo la presión dentro del tubo. ¿eh? Y fíjense, fíjense fíjense que en estos momentos eh, el tubo que termina en pitillas... Y le voy a dar unos datos que quizá a, a los habitantes de la ribera le puedan sorprender. ¿eh? Pero fíjense que el tubo que está en estos momentos también en Pitilla está 50 metros, 50 metros por encima de Fitero, que es el pueblo de, de la ribera eh, que está más alto. Pero es que está, fíjense, casi 250 metros por encima de... De, no, pero sí, 250 metros por encima de, de Tudela o, o, o 150 metros por encima de Bustata Es decir, que si se lleva con esa presión Fíjense que se puede hacer un embalse en el otro lado del Ebro En la parte alta y regar por presión natural Y esta es la realidad Y esto es lo que se le intenta decir al gobierno de Navarra Que no lo haga pequeño Que vea qué es lo que hay Que agua hay, que no se refugie en el agua por, eh, Que no hay agua, sino que... Que se fije en realmente en las necesidades que van a tener eh, los regadíos de la ribera. Hemos visto este año como el euro ha tenido muchos problemas para abastecer a los tres canales que rean la ribera. Y en ese sentido, que piense en el futuro y no piense en esos prejuicios políticos. Lo que se haga ahora es lo que se va a mantener dentro de 100 años porque aumentar las dimensiones de ese canal va a ser muy complicado. Recordamos que esta obra eh, es una obra que la sufraga el gobierno de España y también el gobierno de Navarra. Y una vez que llega a los diferentes puntos, ya son las diferentes eh, asociaciones de regantes las que son las que se tienen que comprometer a decir ese sí o ese no, que es un poco en donde también ahora se está hablando mucho. Yolanda Serrano nos está acompañando también en este especial Objetivo La Rivera. Bienvenida, doña Yolanda Serrano, gerente Viajes Marfil. Hola, buenos días usted hacer alguna apreciación? Sí, referente a lo que acabas de decir tú en este momento que son las la, los, los eh, sindicatos de riegos los que se tienen que comprometer. Lo que pasa que, claro, dependiendo cómo lo vendas, pues la gente se compromete a más o se compromete a menos. Si estos se están planteando el canal como una hipoteca de una vivienda a 20 años, pues a los agricultores los asustan con el precio que va a salir el agua y van restando hectáreas. Así es ellos lo tienen muy fácil para decir, "Sí, mira, lo que quieren regar son 12.000." No, lo tienes que plantear, como bien ha dicho, como bien ha dicho José Cruz, una obra a 150, 200 años. Y bueno, veremos a ver qué cómo salen las amortizaciones, cómo sale el precio del metro cúbico del agua, ¿no? Lo que no puedes hacer es asustar a la gente que va a ser después quien va a consumirla diciéndole que te va a costar el doble, que te va a... No, no, no. Vamos a plantear la obra en serio y con ganas de, de hacerlo, que es lo que creo que le falta a este gobierno. José Cruz, el senador. Hombre, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, los canales se hacen con una perspectiva de, eh, de siglos, o sea, no se hacen para de hoy para mañana ni con una visión cortoparcista, hay que pensar que esto va a durar muchísimos siglos y que nos vienen unos siglos secos, o sea, el cambio climático está ahí. Y la situación del euro está ahí. El embalse de cabecera del euro, el que abastece a los, eh, a los, eh, a los canales de Navarra, pues ha empezado la campaña de riego con el 48%. Bueno, como esto se repite un año más, vamos a ver los regadíos. Los reales más importantes de navarra aquellos que tienen más valor añadido como son las producciones artículacolas pues va a sufrir todo lo que es eh, el sector económico de navarra y en ese sentido hay que ver con buenos ojos por parte del gobierno de navarra otra cosa es que este gobierno de navarra eh, este de navarra que no se quiere comprometer y que lanza excusas y que lanza al final responsabilidades hacia el gobierno central cuando le voy a dar un dato que también es importante que lo comenté en túnel, en la última reunión con los regantes el canal de navarra es sale de navarra ...muere en Navarra, ría hectáreas solo de Navarra, ninguna de Aragón ni de La Rioja... ...abastece de agua urbana solamente a pueblos de Navarra, a ningún otro sitio... ...por lo tanto es una obra... De de y se consiguió que lo que es el tubo principal, es decir, lo que es el canal, que participase el gobierno central con una financiación muy suculenta y que desembolsó en su totalidad, porque ahora se dice que entre el gobierno central, o sea, si el gobierno central desembolsó todo lo que le correspondía en canal de primera canal eh, en primera fase, en segunda fase y la ampliación de la primera fase. Por lo tanto, que el gobierno de Navarra no se escude ni busque excusas, lo que tiene que buscar son soluciones para esa zona tan importante de Navarra como es la Ribera. El otro día también eh, hablábamos, como decimos, con más alcaldes y parece ser que la ministra tejerina va a estar el próximo lunes en Tubela, eh, senador. Sí, sí, sí. Eh... Eh, nosotros aprovechando un viaje de la ministra, pues eh, quisimos que tuviese una, una reunión con los regantes, con los regantes, sobre todo para que le transmitieran eh, ese eh, eh, lo que ellos desean, porque muchas veces cuando se habla de los regantes dicen, bueno, ¿quiénes son los regantes? Los que ya regan, que los que ya regan, lógicamente, lo que quieren es, como ya tienen el grifo en casa, pues cargan ampliar esas superficie o los que no riegan y, y tienen el derecho, y para los que se les construye el embalse y todo eso. El alcalde de Tula estaba quejoso porque no se le ha invitado a esa reunión. Bueno, yo, yo creo, mire, en principio nosotros lo que queríamos era no politizar, sobre todo hablar con los profesionales de la agricultura. Yo no sé si al final se les invitará o no se les invitará a los alcaldes, pero esto era un, una invitación para los regantes, para que los regantes, aquellos que van a recibir el agua, que se manifiesten si hacemos un tema de alcaldes, pues habrá que invitarles a todos, yo no sé si en el partido estarán eh, invitándole pues fíjense que el, el canal de Navarra eh, eh, en la segunda fase afecta a 14 municipios de La Ribera eh, y luego ha habido seis más eh, Buñuel, Riva Forada Cabanilla, Fusiana eh, Fitero, que, que quieren que se les incluya en la planificación y que no estamos incluidos no, pa Parece que Riva Forada de momento no ha dicho ese sí, ¿eh? ¿Eh? Riva Forada, por lo, por lo que tengo entendido el alcalde no ha ratificado ese sí no, el alcalde no, pero la comunidad recante sí. Eso sí, eso sí. Eso sí, o sea, que hay seis pueblos allí que, que, que, bueno, que han padecido la sequía de este año y que han visto, decir, oiga, por lo menos, téngaseme en cuenta a la hora de, eh, de planificar para, si necesito, si necesito que me venga Aguaditoid Bueno, eh, yo creo que eso es factible El asunto es tener voluntad de resolver los problemas Y abordar los problemas Hay comunidades de que no necesitarán agua Pero hay otras que sí Y que querrán apuntarse pues a, a esa avenida del Aguaditoid Y como lo digo, agua hay Es decir, una tercera parte ya está Ya está ya está comprometida en la confederación y que son 117 hectómetros cúbicos, es lo que se llama eh, la reserva de manial, yo no sé qué querrá decir de manial, pero se llama de manial. y son 222 para la zona eh, la primera fase, la, la, la ampliación del pero hay 117 hectómetros cúbicos ya reservados para esa segunda fase. Si se recogen esos 117, más los que no se utilicen a modo de desagüe para meterlos fuera el canal, pues tendremos ahí un agua que creo que es muy interesante para la ribera. Vamos a ir con las preguntas de los oyentes. Yolanda Serrano, ¿algo que decir? Sí. Eh, usted, José Cruz, que como bien conoce el tema desde desde que nació, ¿qué aconseja para hacer entrar en razón a, a este Gobierno? ¿Qué, aconseja, o ¿Qué diría a los agricultores, a empresas agroalimentarias, incluso a agua de boca? Bueno, la necesidad es más que evidente, ¿no? Sí, sí, nosotros, mire, nosotros hicimos una jornada hace año y medio en Tudela precisamente y vino Concebro. vino Concebro, que es la eh, asociación de los sí. empresarios eh, transformadores de los productos hortícolas. Invitamos también a, a, la, a la UCAN, a la Unión de Cooperativas, estuvo su presidente José María, Mariela, José María Martínez uh -huh. y estuvo también la asociación de empresarios. Mire, el mensaje que nos transmitieron los, cons los conserveros, todo lo que produzca el canal de Navarra Todo lo compramos y lo vendemos, es decir, todo. ¿eh? Eh, el mundo cooperativo también lo pidió, pero eh, vamos a ver, eh, eh, yo creo que hay algo que ha faltado en los últimos años y quizá haya sido eh, la voz de la Ribera, una presencia más activa de la Ribera, una reivindicación más, eh, más potente de la Ribera. Eh, hemos asumido, vamos, yo personalmente pues porque fui consejera de Cultura y estuve encima de los temas y los he seguido a lo largo de los años, fui incluso eh, el ponente de la Ley de Declaración de Interés Real del, de Itoís Canal de Navarra en el Congreso de los Diputados bueno, yo lo he seguido y he tenido que liderar esto y, y, y, y meter la aguja y atraer a UPN y atraer al PSOE y decirles o sea, que nos estamos jugando el futuro, el futuro de la ribera y el futuro de una actividad económica tan importante como es eh, la actividad agraria o el sector agroalimentario no la agricultura sino el sector alimentario que es algo más que la agricultura es eh, el producción de productos hortícolas es el, el congelado es el envasado, todos los servicios que genera en definitiva una actividad muy importante tanto de agricultores como de industrias y de empleo y todo eso en La Ribera es importantísimo ¿Quieres participar con nosotros? Envíenos un WhatsApp al 665 947 312 Recuerda 665-947-312 Radio Tudela es radio 96.0 FM Escuchamos a César lizar que dice agrada escuchar a la sensatez del señor Lapazarán con el tema del Canal de Navarra esta infraestructura es una apuesta de futuro absolutamente intergeneracional nos exponen por aquí también un oyente que dice que ha hecho una canalización de agua entre Cascante y Tulebras con cámara de válvulas incluida en tres meses. Eso que dice de décadas, no sé cómo cogerlo. También eh, nos encontramos a la concejal de turismo de Tudela, doña Sofía Pardo, que dice si hay que rebajar concesiones en la zona media para que llegue agua a la ribera, ¿liderarán también ustedes esa reparación de errores que cometieron en las concesiones? Al solucionar esto, entendemos que el tubico se convertirá en un tubo con la sensación necesaria para la ribera. Eh, senador. Vamos a ver, eh, yo no he dicho nunca, nunca, y, y no, no no pretendan eh, poner en mi boca, ni en boca del Partido Popular, ni de UPN, como hizo algún medio, decir que nosotros queremos rebajar las concesiones. Eso es rigurosamente incierto, es mentira, es mentira. Nosotros no queremos rebajar las concesiones a nadie, que quede bien claro. Nosotros lo que decimos, que el canal, que el canal tiene que tener suficiente dimensión para recoger lo que ya es, lo que ya tienen de 217 metros cúbicos, más que haga de desagüe de lo que no se gaste en la zona media. Pero el que diga que nosotros pretendemos rebajar, eso es, eso es una mentira tan absoluta y es intentar revolver y manipular porque eso es lo que nos quieren. A mí me da la impresión de que eh, eh, se quiere generar una guerra y yo, yo no pretendemos generar las guerras del agua. Las guerras del agua son cruentas, eh, eh, la guerra en Israel, eh, eh, las grandes entre pueblos, no, no, miren, nosotros lo de la zona media, que se lo gasten ellos los de la zona media, pero si les sobra algo, simplemente que vaya como desagüe por el tubo, o sea, simplemente, pero que no nos pongan en nuestra en nuestra boca intentos de rebajar, eso es intentar manipular, eso es, a mí a mí me da la impresión de que como nos metemos con el gobierno que no quiere hacer, pues el gobierno nos devuelve la pelota y dice, oiga, es que le tiene, quiere... oiga, miren, nosotros a la zona media, ojalá le salga todo bien, ojalá eh, puedan regar. Han regado todo este año sin ninguna sin ninguna limitación, se están poniendo hectáreas de riego en el Arga y en el Ega, y todo lo que se autorizó y se aprobó en el año 2008-2001, ¿no? pues, pues, pues, pues bienvenido. O sea, pero nosotros, no prende... que quede bien claro, ¿eh? porque es que este mensaje ya nos viene por diferentes sitios y nosotros eso es lo que no queremos. No queremos rebajar ninguna concesión ya adjudicada. Ha sido un placer escucharle. Hay cualquier información además siempre que le decimos no, nos atiende lo que queda claro, 117 metros cúbicos es lo que hay reservado en el en el pantano de Itoit para la ribera. Eso es lo que usted aclara en ese artículo. Sí, sí, eso, vamos, yo, yo lo refería en, en aquel momento, lo refería a la superficie regable del, del inicial, porque como había 59.000 hectáreas, dividido entre 340 hectómetros cúbicos, pues eso es lo que salía. Pero es que yo tengo aquí, en estos momentos, un, un, un dato de la propia Confederación, en el que dice, se si lo voy a leer textualmente para que para que al gobierno de Navarra también... Confederación ideográfica del Ebro. Confederación, dice... En cuanto a la Reserva de Manial, establece que se corrija la Reserva de Manial de 165 a 117 hectómetros cúbicos, así mismo se solicita esta decisión la denunciación de Reserva de Manial a Reserva de Manial de 117 hectómetros cúbicos a favor del resto de la zona regalada del canal de Navarra. Yo creo que esto es bien claro, y esto lo tiene el Gobierno de Navarra. O sea, que el Gobierno de Navarra no intente eludir ni confundir, ni decir que no tiene agua. Oh, tiene 117 hectómetros cúbicos y que esa Reserva de Manial, al final tuvo una rebaja de 165 a 117. Pero en estos momentos tiene tiene ya 117, que es lo que tiene que, como mínimo, mandar a La Ribera. Seguiremos Radio. conociendo la información. Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. ¿Cree que hay un plazo en el calendario que tenemos que estar más atentos, eh, señor senador? bueno yo a mí me gustaría a mí me gustaría que, que se ha dicho que se va a contratar el proyecto eh, el mes de octubre a mí me gustaría que se abordase eh, ese proyecto o que se redactase ese proyecto eh, con unos criterios de sensatez de lógica, de sentido común, aprovechando las diferentes de, cotas de altura que hay entre unos y otros, para que el agua llegue a la Nibera, a la Ribera, por presión natural, y que en ese sentido se evite todos los consumos energéticos eh, de futuro, que yo creo que en este caso si sí se hace un buen proyecto, y se hace un buen eh, tubo, vamos a llamarle tubo o, o canal, a mí me da lo mismo, tubo o canal, pero que se aprovechen todos esos desniveles para generar ahorros energéticos y riesgos a presión, que yo creo que eso es interesantísimo. Por lo tanto, en este mes de octubre tendría que estar redactado ese proyecto para usted? Adjudicado, adjudicada la redacción. Eh, la redacción de este proyecto eh, conllevará conllevará muchos meses, incluso algún año. ¿eh? Eh, pero lo que pasa que los criterios de, de redacción, los criterios de eh, dimensionamiento, pues tienen que ser bien claros. Eh, en ese sentido, pues tienen que eh, recoger, por lo que es no solamente el caudal, sino las diferentes alturas, e incluso dar soluciones concretas eh, que los buenos proyectistas saben dar para utilizar mejor toda la potencialidad que pueda tener ese agua del Canal de Navarra. Que pase usted un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias, ¿eh? Llegamos al final, Radio Tuella Radio, en este primer objetivo La Ribera hemos abordado la información del Canal de Navarra con José Cruz Pérez la Lapazarán, ustedes también pueden participar, ya lo saben, a través del 665-947-312, Radio Tuella es radio, viernes 13 de octubre.